Para nosotros es movilizador esto, es volver a revivir lo del 13 de marzo. Este, estamos acá apoyando a la familia eh, y bueno pidiendo, pidiendo justicia, pidiendo seguridad, porque no puede ser, algo hay ahí, hay alguien que mata, está matando a la gente. Y, A seis meses todavía no pusieron seguridad, no pusieron nadie que vigile, no pusieron cámaras, no pusieron nada, uh -huh. no hicieron nada, está horrible. Digamos que se repite lo mismo, digamos, ¿qué es lo que pensás que te debería hacer, ¿no? La, el Poder Judicial, la Policía? Mira, eh, poner seguridad. Este ya, ya está, o sea, basta de querer tapar todo, basta de querer tapar todo, porque no, no, no puede ser. Nosotros pedimos, exigimos una respuesta. Ah, está... Bueno, tenemos uno ocho, tenemos la gente de nuevo en la sí. calle, digo, volver a pedir lo mismo. ¿no? Sí. Mira, eh, necesitamos respuesta, necesitamos respuesta del intendente, de la policía, del gobernador, de todos. Es lo que necesitamos. Lo que, lo que necesitamos que se esclarezcan los casos, necesitamos.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 Y había una reunión justamente, que primera, se reunían los peritos de parte de con el perito judicial. Eh, el daño, a último momento el perito judicial este, avisó que estaba con enfermo, artesan, así que se postergó la reunión la para el lunes. Uh -huh. eh, lo que sí que está claro la es que a Hernán lo mataron, que hubo un homicidio, que hubo que a Andrea también la mataron, lo sabemos. La Entonces algo pasa ahí, algo pasa ahí.